Tenemos a Fernando Rojas Barra. Fernando es del Movimiento así número 45 para el Consejo de Bogotá. Fernando, muy buenos días, bienvenido. Guillermo Diana, muy buenos días, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Eh, los he leído mucho en, en Twitter y pues ahora un gusto conocerlos. Bueno, ese eh, politólogo especialista en eh, resolución de conflictos de la Universidad de los Andes tiene una experiencia de 18 años, un tipo tan joven como usted, eh, ha estado como, con personas como Enrique Pañarosa, con María Emma Mejía, Antanas Mocus, Sergio Fajardo, oiga, ha tenido buenos profesores. Sí, han sido muy buenos profesores, ha sido una experiencia muy chévere y, y pues de todos ellos he ido aprendiendo cosas y ya sentí que era el momento de participar en política, que ya había hecho un curso lo suficientemente intensivo y, y decidí arrancar este camino. 36 años de edad con 18 años. de experiencia así es saltó de la cuna a hacer política salí del el colegio yo estudié en el San Bartolomé de la Plaza de Bolívar eh, entré a estudiar en la Universidad de los Andes y en el segundo semestre arranqué como volanteador en la campaña de Peñalosa en la que él gana y pues fue mi primera experiencia como en política y ahí ya arranqué y me di cuenta que era como lo que me gustaba pero tal vez el momento más importante para mí es en el año 2000 cuando juan carlos flores que era profesor mío y que hoy es concejal de bogotá me invita a coordinar su campaña al consejo él llega y me dice vengase a trabajar conmigo y ahí descubro que la ciudad es lo que a mí me interesa y arrancó un trabajo por la ciudad en eh, ya de casi 15 años no pasó por ahí la tono directa no, consejo, consejo. Eh, digamos que el que el, el trabajo que hemos venido haciendo Eh, lleva más a ir preparando unas cosas más para de orden de orden eh, distrital eh, nos interesa muchísimo trabajar temas de movilidad que es una cosa en la que digamos en la que tengo una un conocimiento y una y una experiencia eh, y varias veces estuvimos aquí en eh, con varios medios de comunicación tratando de, de llamar la atención tanto del gobierno de Bogotá como del gobierno de Soacha para que le pusieran cuidado a los problemas que tenía la gente eh, para usar Transmilenio, las filas, las ventas de etiquetes, las frecuencias sí entonces es un tema que para mí era es fundamental que los afecta a ustedes pero que también afecta mucho a Bogotá y dije, pues si yo tengo esa, esa información, tengo esas ideas y tengo esas propuestas pues para qué las dejo encerradas en la en la universidad y más bien salgo a la calle y le cuento a la gente, y hoy estoy aquí haciendo campaña para el Consejo de Bogotá así 45 eh, Hemos visto que hay mucha gente joven que está haciendo campañas para llegar al Consejo de Bogotá, así como en Bogotá, en Soacha también, pero qué bueno que la juventud se tome de pronto el Consejo de, de, de Bogotá para llevar ideas nuevas y crear, acabar ...con un poquito de pronto de los que se han sentado allí en el consejo... ...llevan una gran cantidad de años y ya prácticamente les están saliendo... ...telarañas ahí porque no hacen ya prácticamente... ...se les olvidó que hay que trabajar por la capital de la república. De acuerdo y además 5 o 6 concejales están condenados por corrupción... Eh, ...por lo menos 10, 12 están siendo investigados en este momento... Eh, ...20 de los peores concejales evaluados por consejo como vamos... ...quieren la, la repetir, quieren la reelección y una cosa que nosotros pensamos es que judicialmente no los vamos a sacar esto se, se consigue con votos y entonces dijimos, tenemos que ir, contarle a la gente decirle, mire, eh, no solo es porque seamos jóvenes, sino porque nos hemos preparado para trabajar por la ciudad eh, no es una cosa de, de paracaidista que llegué y aterricé yo me muevo en transporte público yo me muevo en Transmilenio sé lo que se vive, sé las, los problemas que se tienen sé las dificultades que la gente tiene para conectarse de Soacha con Bogotá sé el, el, el camello que es devolverse, ¿sí? la gente hace un esfuerzo enorme por llegar a Bogotá para estudiar pero pierden un pocotón de tiempo tratando de llegar, estamos perdiendo entre 20 y 30 días al año de nuestras vidas solo para llegar eh, a un lugar, ya sea trabajo ya sea estudio, ya sea casa y ese tipo de cosas no pueden seguir pasando Entonces dijimos, mire, vamos a arrancar, vamos a contarle a la gente, eh, no hay ninguna maquinaria detrás de nosotros, somos personas que como ustedes van, guerrean, tocan puertas, madrugan, trabajamos de domingo a domingo en la calle, eh, buscando que la gente nos pueda conocer, eh, nos oiga, porque sabemos que cuando nos oyen la gente nos cree, ¿cierto? Porque estamos hablando sin mentiras, eh, hablamos desde la experiencia y con el conocimiento de querer que podamos tener eh, una mejor ciudad, y en este caso que para mí es fundamental, una relación mucho más respetuosa y digna con Soacha. ¿Cierto? Que como lo planteaban ahora antes de, de arrancar la, la entrevista, incluso para mucha gente en Bogotá, Soacha es localidad de Bogotá. ¿sí? Y también allá dice no, pero es que mire lo que está pasando en Soacha, eso es un problema. Ok, es que no hay esa división, ¿cierto? Que hay una división burocrática, pero es que estamos pegados, ¿cierto? Lo que le afecta a uno afecta al otro. Sí. Entonces, qué bueno que podamos unir esfuerzos para resolver problemas que son comunes, que son conjuntos y que necesitan de un músculo eh, administrativo, gerencial y financiero para poder dar buenos resultados. Esto es como una vivienda de un edificio de apartamento, llamémoslo así. Y si vivimos en el apartamento 101 y 102, somos vecinos. de acuerdo Porque le afecta al uno, le afecta al otro. De acuerdo. Si me portaría un problema, afecta a los dos. Entonces, cuando vemos que hay inseguridad en el sur, en Ciudad Bolívar, afecta a Soacha. Y si sí hay inseguridad en Soacha, afecta a Ciudad afecta Bolívar. Bolívar. O sea, que esto es, es como cocción de la mano y trabajar como un poquito más en unidos. El, el, en el mejor de los de los ejemplos es que somos casi si meses ¿cierto? Estamos pegados, sí. para donde va uno va al otro. Entonces, lo que yo sí creo es que esa división nos ha hecho mucho daño, ¿sí? O sea, el hecho de que yo tenga que salir en un taxi desde aquí hasta Protabaco para cambiar de taxi y coger uno que tenga placa de Bogotá, cuando estamos a, a diferencia de un semáforo o cuando estamos eh, eh, en en cazuca y tenemos que pasar la calle y ahí está el recibo público que llega de Bogotá y al otro y uno con quien pelea. Sí, y entonces aquí estamos peleando, ¿será que nos van a dar bus alimentador? Pero es que eso es de Transmilenio y Transmilenios de Bogotá, sí, pero es que es gente de Soacha que se mueve, que trabaja en Bogotá, cierto que produce en Bogotá, que paga cosas en Bogotá pues Bogotá debería ser mucho más generosa con Soacha y eh, generar un equipo. Yo creo que si muchos de los burócratas que toman las decisiones, eh, que tienen que tomar las decisiones que beneficien la, la vida de las personas que viven en Soacha y en la frontera de Bogotá, las vivieran, muy seguramente ya se habrían destrabado todos los problemas que hoy tenemos sí pero como no lo viven, no lo saben, no lo conocen no les interesa, pues simplemente no le ponen corazón y simplemente son trabas y más trabas pero vemos que usted comulga mucho con las ideas de Peñalosa de defender a los ciclistas, a los motociclistas de por nosotros trazar también por las ciclovías sí yo creo que ahí hay un tema que, que a mi me parece que es fundamental, o sea, mi, mi partido tomó la decisión de no apoyar a ningún candidato a la, a la alcaldía va independiente Eh, sin embargo hay unos temas que, que generacionalmente que en el momento en el que yo fui digamos que me aproximé al tema de ciudad pues obviamente se reflejan cierto está lo de lo de peñalosa está lo de juan carlos flores está lo de Sergio fajardo está lo del mismo mocus ¿sí? entonces uno va combinando y va recogiendo cosas de la gente que lo va marcando y hoy es fundamental yo veía aquí El esfuerzo que han hecho para construir eh, digamos arreglar esta vía eh, de entrada suacha que tenga buenos andenes pero se les olvidó la, la bicicleta y uno ve la cantidad de gente que se mueve en bicicleta eh, hay un puente que, que tratando de resolver un cruce que ha sido aquí eterno cierto que tiene unos problemas enormes Pero, pero siguen siendo aislados. siento ¿sí? Yo creo que en ese tipo de cosas nosotros deberíamos trabajar en conjunto. ¿sí? Que si hay una ciclorruta que se está construyendo por la autopista sur, que venga hasta Soacha, Soacha puede darle continuidad para que la gente se vea beneficiada. ¿sí? Ahí creo que hay un tema fundamental. Y en el tema de los andenes, yo tengo dos hijos chiquitos y moverlos a ellos en coche, Es dificilísimo, porque los andenes están rotos, están no son continuos, no tienen rampas, están bloqueados. Entonces decíamos, el andén para nosotros es fundamental por el andén, no porque sea una cosa estética, sino porque tiene una función para cumplir. Entonces, creo que eso para nosotros es fundamental, por eso queremos trabajar para mejorar la dignidad del ciclista, la seguridad del ciclista, cicloparqueaderos en todas las estaciones de Transmilenio para que la gente pueda dejar la bicicleta y de forma segura, más puntos de venta de recarga de la tarjeta, tu llave, que eso es una cosa fundamental. Una persona que sale de Soacha y tiene que encontrar un bus azul, pues tiene que tener la facilidad para poder comprar la tarjeta y recargarla, porque si no, no se puede mover. ¿sí? Son esas cosas donde yo creo que si no trabajamos en conjunto, lo que estamos haciendo es perjudicando la calidad de vida de millones de personas, eh, tanto de Bogotá como de Soacha. Usted ha venido trabajando en las estaciones de Transmilenio, se ha metido a Transmilenio, se ha metido en los trancones, en los empujones. Yo siempre he dicho que cuando uno se sube al Transmilenio, no se sube, lo suben y lo bajan. Lo suben y lo bajan. Es una experiencia... Eh, Que es, que es ya ni siquiera es romántica cierto cuando uno va llegando a transmilenio y yo puedo ser la persona más dulce, más amable, más querida, ¿sí? Pero yo voy llegando a Transmilenio y mi cara se va transformando, mi cuerpo se va transformando y empiezo a organizar los codos porque tengo que empujar porque si no, no me dejan entrar. Y yo tengo tengo afán, ¿cierto? Tengo que llegar eh, a, al trabajo. Entonces necesito necesito cómo moverme. Y entonces llego y encuentro... Bueno, ahora que ya hay un peatonal es más fácil, pero antes cuando uno tenía esa polisombra aquí uno ahí apretado para poder cruzar, la gente que tenía que salir... Esas cosas son son indignas, ¿sí? Es indignante digno yo creo que lo que uno espera cuando se mueve en transporte público es que lo traten lo traten bien cierto que lo traten con respeto y esa era una diferencia con los, los cebolleros cierto que era una vaina donde uno se montaba y se bajaba oliendo a gasolina cierto y yo tengo yo tengo una imagen de, de chiquito en un, en un cebollero que alguien pues un día pues una niña se vomitó y el señor del bus no tuvo problema en echarle una libra de café y el bus siguió andando y yo sea por Dios, uno cómo anda con este olor, ¿sí? Y eso eso era una cosa que no decía cuando llegó Transmilenio y dice, pocha, ahora sí nos van a tratar bien." Y cuando no llega y no lo tratan bien, es triste. Sí, es muy triste. Entonces yo quisiera quisiera eh, poner dentro de la agenda del próximo alcalde de Bogotá y ojalá que el alcalde de Soacha también lo tome como como principio dignificar el servicio que se le da a los usuarios del transporte público para que la gente lo pueda hacer con gusto. Sí, yo creo que eh, el, el tema del crecimiento del número de carros y el número de motos nos va a afectar a todos Y le están diciendo a la gente deje el carro y la moto en la casa y suba ese transporte público Ok, ¿a cuál transporte público me voy a subir yo? Al que me embuten, al que me empujan, donde me manosean ¿sí? Es grotesco que una mujer que agreden sexualmente en Transmilenio No importa la estación que esté, le toca irse hasta un portal a poner una denuncia uh -huh. por Dios ¿cierto? o sea ¿a quién le cabe eso en la cabeza? o que una persona que tiene un BD eh, un, en, en coche o una persona en discapacidad tratando de entrar a, a los buses hoy como están yo creo que tenemos que trabajar en dignificar eso si no lo hacemos difícilmente vamos a resolver los problemas que tiene en convivencia el transporte público Fernando Rojas Parraza lo encuentra en estos momentos y en todo, en todo momento lo encuentra uno en Los Paraderos en Transmilenio pero la gente se pregunta ¿Será que después de que llegue el consejo volvemos a ver a Fernando Rojas Parra metido en Transmilenio y en todo lo que es el transporte urbano de Bogotá? Mire, yo me he movido fundamentalmente en transporte desde que yo soy chiquito, ¿cierto? Yo siempre llegué al colegio en bus, eh, tenía que salir a las cinco y media de mi casa para poder llegar a clase de 7 lo mismo hice en la universidad. Eh, me muevo todos los días en Transmilenio. Hoy llegamos aquí en Transmilenio, ¿cierto? Yo vivo en la 126 con Autopista. Eh, cogimos Transmilenio hasta el portal de allá, cogimos el 40, el 45 que nos trajera hasta acá, ¿cierto? Para mí es una cosa, no es una cosa de moda, no es una cosa de campaña, es una cosa de, de actitud, es una es una cosa que en la que yo creo y, y por eso mismo creo que hay que dignificarlo, incluso eh He firmado un pacto con otros jóvenes en Bogotá, donde he renunciado a la camioneta y al grupo de seguridad que tiene derecho en concejal en Bogotá de ser elegido, ¿cierto? No me interesa eso, me seguiré moviendo en transporte público, caminando, en bicicleta, y la seguridad, pues me interesa más que la policía que nos preste la seguridad a todos los ciudadanos, independientemente de que yo sea político, o sea importante o no sea importante, para mí todos son somos importantes eh, Fernando, eh, le dar 30 segundos para que usted eh, convenza a todos nuestros oyentes de Soacha y de Bogotá porque vuelvo y repito en Soacha hay gente que se desplaza a votar a Bogotá sí. porque trabajan allá tiene 30 segundos para que usted convenza a esta comunidad que debe elegirlo usted como nuevo concejal joven activo y que quiere trabajar para que tengamos un mejor servicio entre milenio Muy bien, soy Fernando Rojas Parra, candidato al Consejo de Bogotá por la Alianza Social Independiente, ACI45. Nuestro compromiso es ayudar a resolver los problemas de movilidad. Creemos que hay un problema muy grave entre Bogotá y Soacha está afectando a miles de personas que perjudican la calidad de vida, nosotros eh, conocemos la problemática, la hemos vivido, la hemos estudiado, tenemos unas propuestas muy concretas, son propuestas que han sido construidas a lo largo de años de estudio, eh, somos personas que le apostamos, a la educación como un, una herramienta para para poder abrirnos espacio en esta sociedad. Detrás de nosotros no hay ninguna maquinaria, somos personas como las que nos están oyendo hoy, guerreras que vamos, trabajamos, tocamos puertas eh, y queremos hacer una política diferente. Ojalá nos puedan acompañar, yo no me resigno, creemos que podemos solucionar los problemas de movilidad. Somos así 45 al Consejo de Bogotá.